Bienvenidos sí, sí, sí. al podcast 14 Estamos en el podcast numero 14 PodCast numero 14 Si Chequen el sarcasmo eh, eh. Chequense que ya lo hacemos solo por compromiso ya, ya. <risa> <risa> Es mas así estamos tan Hacemos una conversatoria para que vengan a grabar Para que venga el nuevo staff Porque ya nos aburrimos hay que, hay que, hay... No, es, Hacemos una atenta invitación a todos aquellos que quieran venir a grabar el podcast número 15 Sí. Eh, las, las voten invitaciones están, en están abiertas vaya. pongan este en sus comentarios fuera Panda, fuera Showbiz, fuera Cero sí. Sí. para Elia, todos hemos corrido a todos ah, y nosotros ah, ya nos bien. queremos correr pongan en sus anuncios sí, y sí, los de Puebla quieren hacer podcast también están Ajá, ah, los ah, invitamos para que hagan el número 15 Y pues vamos a empezar. Ya no, ¿les este... pues no sé. Mm. Ver, sí, este, este... ¿De... PlayStation. La PlayStation 7, este, que también iba a salir en Japón también, que iba a salir una versión de Game el, de... el beta. El beta, se metieron online. Beta Ge Ge Ge online de, ¿De, ¿De, el online de, Ge ¿De qué tal, También solo para Japón. Para Algo de que Como siempre, ¿no? Japón, Japón. Japón. Finche <risa> Nakamura o se estar excitando en esos <risa> Está jugando <risa> Metal Gear en Nakamura, bro. Pues nada más que este, va a salir Nintendo DS. Eh, no, pues va a salir Final Fantasy 4, Nintendo DS. Eh, o sea, Era chafa. Si, si no eres fan de Final Fantasy, no juegues del 4 para abajo. Así <risa> es, así es. para abajo. Sí, sí. Sí. Sí, si no eres fan, no los juegues. No estaba chido, no estaba chido. ¡Chido el que está ahorita el... Crisis Core El Crisis Core Pero también insisto, si no eres fan no le vas a entender, ¿verdad Chobis? Si... Sí. Se ven chidos los videos no, y todo, no, pero verdad, hasta sí. ahorita sí. no le agarraron la onda Ya está y poca madre, madre y todo y madre. Ajá, exacto sí, No sabe la historia sí, también, sí. es que es el Pre-Final Fantasy del tiempo Es una mamada, madre que recuela, tipo escuela, si... Si, pero está chido Ahí no, jugué 4 y los pinches diamantes no, es el 4 de 5. El 5. El 5 de pinche diamante ya, es muy este, ¿cómo ¿se dice? Aburrido, tedioso, eh... temático. ¿Es repetitivo. No, no repetitivo, sino que es en el principio ya, o sea, ya sabes qué va a pasar. Uh, obvio. Meta. Es muy obvio, es muy eso. lineal. Nada. Eh, ah. sí. Igual se puede decir que los diálogos del Final Fantasy VII Sport son bien hechos por un tenelo de telenovelas mexicanas. Los pinches diálogos este que Jenova es la mamá de Sephiroth y que en verdad el Sephiroth es un experimento y toda esa madre. Pero pinches diálogos, yo los leí. Y que se metió con su hermana. Dice, "Sé duro con Gonzalo, No te vayas para allá." Y ahí se va el Sephiroth. <risa> y hasta pasa cómo se vuelve loco ah, y qué más se puede pero los la diálogos la son una gran bonito, mierda que tienes que ver TODO el intro TODO el intro ah no, si no, no hay no skips hasta media hora ahí es que pero tienes que aventar para que vean los granos si sí sí, la tampoco neta está en poca mauser aunque te aburre, no, no te aburres sino que a la de a huevos te lo tienes que aventar el intro pero de ahí está chido aunque extraño el Final Fantasy por turnos Este Me. nuevo modo de pelea y con la ruleta no esa te de mierda, no mierda. Está bien. ¿Qué, ¿Qué creían? No doy, no doy, no la ruleta es una gran mierda no sí. la, ruleta. la ruleta hace que cuando caigan las tres caritas iguales Tu güey haga un especial ¿sí? Dependiendo de, Dependiendo de, de la el que carita caiga. Ya, este, Como vas a avanzar en juego vas obteniendo las demás caras que incluso se llaman face <risa> ¡Qué fuerte! No, no, no, no. ¡Face cara! Ya tienes face. ¡No mames! ¡Face cara! <risa> <Sí>. <risa> ¡Ya tienes tu face! y así Tienes la face del Sephiroth y la face del Angel y todo, ¿sí? Incluso lo, los Summons son face Hay un momento en que la roleta se empieza a transformar y ya puedes hacer Summons de Sidsfried de Bahamoth que por sí, cierto le faltaron Chiba, los que iba abajo eh no está chiva. Bueno, no la he sacado porque es pura, los summons son pura este función, puras este misiones secretas, okay. entrar una sala, historia. Me da esto medio porque este a mí no sé de juego excepto por la ruleta, me, se me hizo muy este me, muy baquero. La ruleta ir, pesta. Sin, este, sí, y no, media, después son dos el único detalle de ahi es que la que pues igual no puedes empujar poderes por lo mismo ¿no? que esta es una puta roneta y hay que atacar y atacar, y atacar. me parece ver pues, puro botonazo como sí. el player. de hecho solo es x y tienes este la habilidad, de, la posibilidad de ponerte unas skills de, de fuego, de flies, todas esas cosas pero no le da ¿no? nada no? solo es mejor el método por turnos porque era más competitivo Te podías morir En este en esta forma de pelea pues puedes escapar de los golpes muy fácil La verdad el modo de juego es demasiado fácil Los monstruos son muy lentos Inteligencia artificial es un asco Si la neta si Yo no he jugado mucho pero si ya me cayó mal ese güey Me cagué de la risa en una escena donde Tuvo que matar a sus amigos Y se va a consolar con la Eri y está llorando bien chido el bicho está como chamaquito sentado en el piso llorando y atrás la eric dándole palmaditas tirándole el calzón a morir pantalentazo en la cara que. Sí, con flores que vende flores de las piso pantaleras floresota atrás <risa> eso es la ley wey hasta se ve de dónde consiguió su muñito la eric porque la conoce sin el muñito su legendario muñito rosa Ay. Se lo compra, se lo regala Novela, es más se, se ah, para en La, la no, pinche escena, se para en la tienda y la ve y vale dice, ah, yo quiero no algo, tí? Tí? pero no tengo paga vale? No tengo paga, así, así Y yo, yo te la compro, ya ¿Cómo? Es una gran mierda son giles, no? ¿Es de nivel <risa> no, <risa> no sé Agáchense, agáchense Y me hubiera mucho ver la escena, ¿no? ¿Qué pasa en pantalla negra? donde está eligiendo su su su, su moño dice Ay, so, solo se ve quiero este va, y todo ah, así venimos a un consolador va a querer vale. o sea, no se ve no se ve con el... una tanga güey ajá sí no se ve el, no se ve el tianguis ajá que era pirata güey ya luego ves a a la Edi con su moño y ya dice ah poco está era la Edi no es un pésimo pretexto para sacar dinero eso Yo sí bien no verga es... Están sí. y, esos, sí. y todo el muro quisiera y soña y alucina que sí. se le hiciera Final Fantasy 7 con ese motor gráfico si, sí. sí, osea te cagarías si, sí, ¿no? estaría bien sí, es me zurro la escena de Cephyroth en el juego, esta poca madre no, no, no, no. esa nunca la vi en el Final Fantasy 7 o estaba muy el distraído cuando pasó parte. Esa es la escena donde está quemando Y Zephyrus se va para atrás o sea, Se huye Se oye caminando La vi en el PCP y se ve oh. poca madre ah, Y la aparición de Klaus si me cago Es un guaru Es un pendejo ¿no? sí ¿Es un... Bueno sin querer ya nos ya, ya. Con... ya te echaste una reseña güey, de, la neta, de Final Fantasy Y lo la no <ríe> lo ha de... se... acabado <risa> no, sí, Así que esta parte Continuará Si sí. sí, la neta Ya es demasiada historia porque a Cephyro lo madrean sí. y ahí ya hubiera sido un buen final, pero todavía le sigue y ya ahí lo voy a dejar. De no, he hecho papá, por donde hoy está cagando, listo. ¿Y qué pasa con esa madre güey? Ah, ¿no? ¡Todo mundo juega a Patapón! A ver este, sí. Mi hermano se encorcha bueno, tres horas allá en no, la cama güey, bueno Patapón. Yo no sé si estuviera enviciado pero como no he puesto mi firmware de PSP... Y pues mi pinche UMD no jaló Sí, porque ya hay nueva actualidad Tuve que dejarlo un rato del patapón el de, Hay un paño húmedo, güey Lo, lo venden, ¿no? Vende. Lo venden Venden vende. vende del skip ah, pero doctor, es que... pero de, de UMDs, güey Le saco ¿no? limpiarle al UMD, no lo vaya a, a dañar ah, Ajá. Mejor lo tengo en un estante ahí, Siempre patapón ah. La neta, wey. Este, la historia en sí está medio... Pero cuéntanos ¿de, ¿De qué trazas? Sí, una sí, sí, sí, sí. tribu que en sus tiempos eran los más vergas Y eran conquistadores Y eran guerreros de élite O sea, eran unas una chingonerías Pero en eso eh, Todos ellos, ellos estaban a, al comando De un dios, de un dios supremo Que los guiaba al ritmo de los tambores En eso dios como que Se fue la verga, wey Y los dejó a los pobres patafones su suerte Como ellos carecen de evidentemente propia, la verdad. Este ya ya hasta que llegara a otro cabrón a tocar los pompos tambores. Ajá. Ahora ¿Tú tú te vuelves el dios de los patapons? Tú eres el dios de puedes... de hecho si sí, es lo que dice sí, ahí, sí. iniciando el juego eres el dios de los patapons, oh, chal. No, y toma de... este tamborcito. Sí, ya, fíjate no, es que durante conrisa, no. Qué divertido. Llevo toda esta vida. Ajá. Como tu tribuja toda destruida, este empiezas desde cero, ¿no? Empiezas a conseguir gente, a conseguir otros patapons Comida eh, Comida, armamento Y si sí, vas, te empiezas desde cero y te empiezas contra los malvados cigotons Ajá Cigotons Es el kirano Ritz de los patapons no, Vamos, ¿qué? Suena como a... El... Ajá, sí, había una pinche de... caricatura de robot, ¿no? Lo de Transformers, güey A los... A los... Sí. Sí. Ajá, ey, ¿eh? écoles Qué juez Te decimos este, hay que darle crédito Patapón es hermano de... Pero sí, yo pensé que igual era una mamá Tipo de con no, de que iba Y que cantaban ellos a lo idiota Pero no, nada que ver, está muy bien Dependiendo de que te ataques Te defiendas, huyas Contraataques, este O cargues, este, sale Es una tonada diferente y ellos cantan en otro ritmo y si sí, tienes, es algo, es muy estratégico porque por ejemplo, cuando vas contra un monstruo debes saber bien qué vas a hacer porque ahí el, el monstruo como que se prepara para perderte la madre, ¿no? y en vez de atacar, mejor te pelas o en eso sigues atacando para que él se maree y te, y se y no te vuelva a atacar el monstruo si sí está chingón, güey si, sí. Sí, se ve sí, es que chido, habrá. yo lo poquito que lo fui estaba poca madre. Hay que probarlo. Habrá que probarlo. Y la neta sí, es sí te ver, envicias eh, igual que con el porro. Hay rojo. eso. Habrá que probar. O la, que yo siento que estas rolitas no son inocentes. No es que eso, de Alguna no forma es que tiene, es que tiene son un son mensaje secreto. Juega, juega más, juega más, juega más. Si, sí, no sí. lo dudo. Y Por eso son inocentes. Por eso de eso ser. Por eso de eso debe ser. Sí, no, no. Este o sea, es un juego pedófilo. No, Asqueroso, cochino. infancia, te recuerda a tu infancia. Te, te, te hace sentir niño y empieza uh -huh. algo imposible, pero. pero sí, pues más para allá que para acá. Ah, y ya, y originales, por favor. Sí. A ah, huevo, sí. Uh -huh. Están unas mejores de 2 gigas en Fayucolandia Fayucolandia <risa> O <el> Patamor <risa> incluido Estamos reseñando A ah, huevos Reseñando, reseñando juegos que hemos visto últimamente yo Nos la pasaremos que en que reseñas yo no, vos, no ajá, ajá. Ya ve salieron ve las nuevas imágenes de Monster Hunter 2 Monster no Hunter 2, 2G 2G es se sí, ve eh, muy poca se madre en japonés estamos hablando de la americana o no, si sí, se ve no, mejor se, se ve mejor wey se mejor se ve mejor, sí. la neta y sí. la neta yo que un señor de moda si sí, yo te... ya, voy a ir liverpool ya salimos de montaña y como siempre el vendedor me dice en otra semana viene no lo están mandando de japón ¿no? si sí, lo estamos traduciendo nos dice lo delega hacemos un llamado al señor Nakamura para que ya mande <risa> Los juegos desde allá, ¿no? La Camora está yeah. jugando Metal Gear Solid okay, online. Wow. <risa> el demo. La claro. Camora tiene Play 3 y nosotros no. Chapo. Como... Quiero uh -huh. jugar Gachapón. No, es de si juego lo... de los chicos. No, yo, no, yo, no, yo no las imágenes en la página y si se ve medias. igual. No veo, en sé no veo la diferencia. No, pues es wey, que sí. si no es seguidor no verás la diferencia. De Ajá. Gráficos. Hay una pequeña, hay una pequeña mejora, claro, ¿no? sí, este, un poco más sólido. De hecho, para los que lo jugamos pues sí se ve sí. rápido la diferencia. que hay un juego en línea cooperativo. Ah, es que Creo las que que versiones sea, de en línea ah. han sido solo del PlayStation sí. del PSP, ¿no? El modo cooperativo ha sido de Red Ajá, tres mismos compañeros El Monster Hunter Bros. Freedom Tenía su forma en línea, pero era una tienda Entrabas y podías bajar actualizaciones pero del no. Monster Hunter Nuevos mapas, no, no, mapas no Pero, pero sí, ítems y, y retos Podías este, bajarte este tu puerguito pero y tener una no, mascota Ajá, no, todavía no En PSP no era masivo Espe Esperemos, ojalá masivo. 2 ya es masivo Estaría muy bien que estuviera así, masivo no no Si, sí, la neta no, por Masivo para un PSP es que ah, Estaría chingonsísimo de, no hay, de hecho no hay No hay línea y así wey No hay este, límites, no hay imagínate que, imagínate que así limitantes Serían unos 3 o 4 por pantalla Eso si sí te creo por la capacidad Del, del aparato, no, pero de ahí Si sí puedes Ey, hey, son dis... Sí, okay, no, si no ¿no? entra, de joder se puede Si no como le el Medal of Honor En Medal of Honor entran varios Es de linea y 8 llegamos a entrar no? Este, este, sí, es sí aunque estes es un poco largo esta poca madre No entran 32 en las salas 32? 16, 16. 16. En las salas sí, entran 16 Si Y, captó, sí. las pilas. Por y por se pone bien chido cuando es la guerra Aja si sí, se modo pone la guerra Si sí. la neta si sí, Tendras buenos juegos pero como que ya todo es online bueno cual DC? nooo el <risa> Final Fantasy ¿alguien tiene un DC? nooo <risa> también hacemos la atenta invitación para aquellos que tengan ¿Este? ¿Este un DS ¿Qué, qué parte del staff de Nintendo que alguien que sea un freak de Nintendo Ey, école, sí. eso mero que, eh, que defienda su puesto pues ya nos este, criticaron mucho que somos mucho de Sony de Macro y porque no hay Nintendo? Porque nadie tiene Nintendo Bueno, nadie es un freak Nadie es un freak de Nintendo Hacemos una atenta invitación Al que quiera ser parte del staff Salió, ah. es una remasterización de Final Fantasy IV de, de, de Super Nintendo Un gráfico 3D Y es que el 3D es un 3 Aquí también apoyamos a Nintendo wey. 3 2 2 en la pantalla de abajo y otros dos de arriba Ajá Ahí tienen <risa> 4D <risa> <risa> Y de seguro no va a ser to script ¿no? ¿No? No, ¿No? ¿No? no, le to le das no, no, digamos que con el close haces es un click Ajá, o algo no, no sé atacar, eliges sí tal vez añadan Tienes que golpear Están muy a mí Cualquier todo se le corre ahí no, verbes no wey Tienes no, es <risa> y... que salvar y... a Pitch Pi- Pi- A ver si lo gacho wey Ya lo que de itens salen longuitos De full hp <risa> Y hongos <risa> verdes de <El> it's, <risa> it's funny No, funny it's better ¿Estás enfermo wey <risa> Ah, yo sí sé de Final Fantasy. <risa> ah, hasta que me acuerdo. Hay un pequeño errorcito Ajá, en Down. el Crisis Core. Este, te dan los uh, ítems uh, de no, phony, no. de Phoenix que, es que te reviven. Y no Huncian. Y... Te mueres y ya no puedes usar el ítem. Joder. ¿Quién te va a revivir si no hay un compañero? Joder. Sí. De hecho lo vi y dice revive tu, sí, bien tu bien. stats cuando okay. te mueras, ¿no? Y la neta me he muerto sí. como varias veces si no me da chance, o sea, finish okay. O sea, ya muere y game over y mi madre pantalla de inicio sí. Sí. Sí, mira, mira. Ah. Ahí está el, el pinche ítem, ahí lo tengo Ah, sí, ahorita lo chacamos Saca mi MD para que lo veas no. Sí, güey no. Como seguimos reseñando, me compré el... Log Log es un pequeño jueguito que antes era una, un juego de Flash en la internet, como Breca, en una break página muy conocida ya? de juegos. Como juego no Como Break, como Break. Alguien lo editó esto, eh? Que trataba de que eras como un tipo para un tipo feroz en que estaba flotando en Según ahí la reseña del juego decía que era una gota de agua. Estás flotando y vas comiendo los demás seres para ir evolucionando. Pero la neta, como era de internet, lo jugué como 10 minutos. Ahora a ver. A ver Pero ahora ay, a la neta a me gustaba. Ah, exactamente, ese es se... ese es la tramba. Eh, el juego de serpientes, comer e ir creciendo. Chale. Y te vas haciendo enorme, la neta. Y pues este lo jugué en mi PSP. Ah, lo en dos horas Y si sí vale la pena No mames ¿Y entonces dos lo acabaste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me pediste mi pila! ¿Te la pila para ver el final? ¡Chale! <risa> Está chidísimo lo Acabas con una raza de células Y empiezas con otra Y juegas con las... Creo que eran cuatro o cinco razas Tienen sus podercitos Por ejemplo, la primera raza es bien rápida La segunda, este... Atrae a las demás Con cualquier botón lo presiona solo funciona la palanca y todos los botones hacen el poder No sé que yo creo si que fue no un desperdicio se, de UMD ¿Dinero? En tu Wii sí, Si, gastaste mucho wey sí. Mucho dinero sí, en eso Si, tardé ¿no? dos horas en la... Aquí, aquí va una disculptiva y quiero saber la opinión ustedes En el este... Si, si, si fue un garaje Ya nos han escuchado de, de, por varios... Por... Por varios meses, ¿no? Sí, la verdad, por varios meses, este... ya... supieron del debate, ¿no? De eso, de la jocara, güey, ah. que... que ya no lo... Voy, que ya... Que cae, ya no ya, lo volvemos a hacer. Sí, ya es un Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya es un chorro viejo. Pero bueno, el detalle está en que... Un, el señor guajiro de, cualqui, de cualquier... Hey, que, ya, mira, ya pasó, ya pasó, ¿Todo? chole, chole. Es que, mira, mira. es que dice, bueno, no tengo un pinche, güey, pero la jugabilidad sí es... Sí es chingona, sí es decente. Ojalá el Wii tuviera los gráficos en 360 de Play 3 para que conecte el control, ¿no? ¡Nunca! ¡Nunca! batalla Pero ahora, ahora Microsoft se nos adelantó Y inventó su propio, este... este su propio control de detención de movimiento ah. Y lo inventó Microsoft no mames, se llama, este, a, empezó como, como... Joder, super pues microsoft, y lo inventó Pero microsoft Fue lo de, lo de, lo ah, los inocentes MTV anunció la patente, ¿no? De, de dicho control, que iba a ser como, como el foto de Wii Iba a intentar movimientos, eh, y ya, punto Y pinche de drama feo, así como de face, güey Así bien, bien cagadote, güey Ya lo hicieron. Ya Bueno, pero si lo sacó Obviamente sí, los de Wii a mentar madre Que se copiaron en no sé qué sí, Como, como siempre, ¿no? Como el problema del Play no, 3 ya. Que no, el Play abajo. 3 también tenía un sensor de Ajá, movimiento pero estaba no, porque tenía como un este... No sé... No sé, no sé ¿no? Ajá, los movías Tenían... Tenían como una piedrita No sé cómo era que se llama el dispositivo que se puede que este pueda detectar movimiento pero por ejemplo, ya este control si tiene si va a tener la barra la que detecta el movimiento y se instalará en uno de los USBs que le presenta no, es solo un poquito ajá Sí. Eh, en terminología no es una o sea, barra detectora, un de barra. No, no, porque no, no, en el Wii solo son es que... focos este... ¿Tiene nombre? Si, sí, se llama Newton. Newton, ah. Newton. pues en honor a Isaac Newton. Newton. Este, eh, Impedio... de... Eh, no. Jeje. <ríe> ah, de Midhouse? Ah, no. Ah, como el virus Newton. ¿Ya vieron el virus Newton? metes por un usb Ay, y a la hora que lo quitas se caen todos los iconos por medio de la gravedad y se ve el wey que mueve su lab y todos los hey. no el detalle está en que en que si sí, es una gran competencia porque por ejemplo te chido ¿Uh? eres trick tiene sus juegos así ortú, en, en dvd el disco y tiene aparte sus juegos en, en arcade me gente que te vende el pinche control, no te lo va, te lo a como unos aquí, aquí en México siendo buena gente. Unos 600, 800 pesos por salida. Ajá, viene viene la para va a venir el chistapado no el control, con un disco de de, de, juego, de medio idiota. Y ya viene con la barra ascensora oh, exactamente te van a dar 200 Microsoft points para que para que compres vasos al game. ¿Pero es un demo? y Digamos que si quieres comprar para que jueguen más Ah, no creo Vas a tener tus cuatro barritas Ah, sí ¿Quién es sus barras? Siento que lo van a vender su... Para no? tener más mercadoteca Compre tu Newton y compra tu barrita es que también depende cuatro valga porque por ejemplo va, va a haber promoción wey, dos sí, por uno Si, lleve su... por promoción por de salida, te lo damos player, los dos, pero, sí. pero luego la van a ver por, ¿Y por ¿y no separado es? Obviamente no te sensor de movimiento, pero te doy la... te doy el, para, el rojo, para los controles Y se me desciende, se muestra lo mismo que un juego normal Y no hace de movimiento <risa> Ay sí. que mierda no, no ves la que a la hora de comprar de el, de el de comprar de Newton dice Use el, el, sensor de de de el sensor infrarrojo del la Todo el mundo va a enseñar a la Zenith Tiene <risa> <risa> <risa> toda la razón es un principio japonés también de que... Eh... Este, dice, copio... Si... Mamoneta, si O sea, chingado ya es... Y es como dijeran, bueno, si sí, el pinche es... Si sí, es que bueno, lo, lo, lo copio. copio Y Cero tampoco el wey no, lo inventó no, wey ¡Y no! ¡Y no! ¡Ya existía! Yo con los mamos, los primeros que metaban los mamos, de IBM y luego fue este, el Apple y luego todo, y luego este, este, bueno, los que se y es porque es una herramienta que hace el video igualmente el Windows se, se va a hacer estandarizado y, y ya lo va a ver, lo va a tener este Sony, así como ya se tiene ¿Sí? ¿Y cuál? Vale. Y se vuelve una competencia sana todo, sí, así todos es. se copian sí. así sí, es el mundo de la competencia bien, y aparte está bien porque sí, es lógico que no hubiera bien, competencia tiene la, este, la, sin eh, pasa, si pasa en grindolandia no. sin competencia no hayamos innovaciones. y si sí se lo creo el detalle está en que no ofrece lo que debería ofrecer a los usuarios que, es que son juegos de calidad y no digo que no tenga juegos de calidad que, vera, bueno, que tenga más de dos o tres juegos de calidad que tuviera un chingo más que tenga más Que la neta Nintendo se la pasa en... Seguro se, se drogan los creadores <risa> de juegos Y dice, ah vamos a hacer uno de cocina Si, sí, sí cocina Cooking no mama Operando wey sí, Cooking, ah no, ese ya, ya esa es idea de... Como ver por favor <risa> Operando para Wiimote Si sí, wey, puta va No es ¿verdad? el mismo que de operar el de ese. Ay no mames. Esa madre es una a copia bebé. del juego que pasa en la televisión güey. trauma Center. Si. Sí. No, no, el otro <risa> de la otra Tiene un muñequito. Yeah. Suena <risa> cuando hace okay, que es el remote. A huevo, ya, y ahora viene con el nuevo modo, hazle la jarocha a tu mono. A <risa> sí. Ideas originales como break. Sí. Si se copian los demandamos. <risa> Lo que igual ayuda a Microsoft es que tiene el, igual los gráficos y todo eso Si, sí, es lo que le va a ayudar un chingo Ajá. Y imagínate, por ejemplo en Ingolanda ya la estandarización del, del Elite Tienes que te otros, tu disco GB Y Bien. ¿Qué se te hace más fácil no? Tienes, tienes ya el, el famoso Newton Y ves un juego sencillito y 22 ahí en el arcade Bien. Y ya lo compras sí. Mira, yo, yo, este, yo estoy estipulando que va a ser para aquí, porque... Ajá Sí... Le van a echar su parche Es lo que... Eh... Es lo que estaba yo... Es lo que estaba diciendo, mucha gente decía... Decía, puta yo madre... Yo pienso que primero van a ver si Halo... Si sí, sí, ¿sí ven sí. que sí... ¿no? Estaría ¿no? chido jugar el Halo en... Con que... el Newton... <risa> ¿sí? <risa> sí, eso estaría <risa> chido... Eso sí es un, micrófono. un micrófono integrado, wey. Ah, sí. sí hace no, pues si sí, haces la motosierra... ¡Zzzzzzz! ¡Poca tienes que hacer el sonido, wey. Si no, no funcia. Sí. Ahí está, ah. pues. Ya viste ah, no, Hey you Pikachu. No, va no, hace... Hey you piñata. Jajajajaja. Ah, <ríe> va a ser Hey you piñata, wey. Vas a regar. Otra idea original de Combo Break. Idea original de Como Break Eh, es una puta Jajajaja ¿Vean tenés, eh? Voy a ser tu nuevo... Tu nuevo rascador del Guitar Bueno... Todo se puede, todo se puede Cookie Mama esos dos y va a ser un pinche negrote, ¿no, wey? Jajajaja eh, Papa Sí, güey, no, güey. Bien Mameditor, güey. Sí. Yo iba a decirle el del Pony Kaga Arcoiris que juegas con Wisaiple. Ah, pues, sí. ah. ya, ya, ya empezó el torneo. ¿Es la ley? <risa> este, no, faltan 7 cabrones Bueno, ¿y qué onda, hey, ¿qué onda con lo, lo del torneo? ¿Alguien sabe algo? Para que los te... pues faltan se entren, se metan ahí al torneo Si sí, no, este... este... Ya... Estaban dando la opción de que metieran... Muchos cabrones, a ver si se dan cuenta, ¿no? Pues sí, pero hay que ver primero, pues... ¡Se entren, cabrón! ¡Joder! ¡Joder! ¡Entrensen! Sí, este... ¡Entrensen, sí! Sin igual yo le veo este con con este, ya vamos tan tuyo, Sí, digamos tantuyo. Yo voy a ganar. Ya tiene madre. Sí, <risa> me dijo que Soy un freak va, del ya FIFA. El, el, el, el, el yo jugarle, le comenté que hasta el 20 sí. no hay la prórroga para que yo centre, que no pues igual se, va, se van a tener que sali, saque, sacar y pues meter otros a ¿te nueva te gente. Pues sí. ¿eh? Sí, y varias me dijeron, pero no tienen. No. Y entrar nueva gente. Porque hay gente, supongo que hay gente que, que quiso entrar también, pues si ya no hay control lugar. Sí, va a haber chanchullo, va a haber chanchullo. Ah, ah, yo, quiero a, yo quiero yo quiero echarse el, güey, pero no tengo, güey. No, güey. Yo quiero entrar al FIFA, pero puedo jugar desde la arcada de mi casa. No, mami, <risa> a ver que les gano interno Mex creo es. Ajá, creo que se voy a estar por melo No recuerdo muy bien. Luego no le bien. sigue el Hellfire, luego le sigue otro güey y ya se va. Y este, y ojalá pues sigan ahí porque ya ya está su premio ya, ya Ya, ya tengo el premio. Ya. No, verga. Sí, güey. <risa> ah, mucha tansa premio. Yo lo ¿Pero? vamos a comprar. Una taza de mierda. Una lata de atún. <risa> Una lata de atún, güey. Lo que la abre latas lo tiene que comprar ellos. Y, ah, bueno. pues, Va a venir firmada y todo. No, pues sí, pues ya. En vez de que diga atún iba a decir como break. <risa> pues ya. ¿Y qué pasó con el tema del otro? ¿Qué tema? El el en... de ¿Eh? Ah. ¿Quieres sí, documentar? Sí, se puede sí, comentar. Ya, no, pues ya dije todo lo que me jugué. Ahí Tema principal. Vamos con ¿Dónde quedó el principal del día de hoy. ¿Dónde se fue el amor, muchachos? Hay una canción. Hay una canción. Sí, sí. Edítenmel. El... Muy bien, compañeros. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde se ha ido? ¡Ya tengo la finca boca! <risa> no ¡Es verdad! No ¡Es ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es Los Black Eyed Peas nos inspiraron. Pues, eh, si notan en el podcast pasado, vimos este, que el pequeño Canon, el joven Canon, es todo Ay, un freak. ¡Es un chicuelo él! Eh, es todo un freak en, en los juegos, ¿Es verdad? ¿Es verdad? no solo en Halo. Notamos que Papa también, que te te este sí, notamos que también estaba ya bien frikeado con ah, lo del Smash. Sí. Y nos empezamos a, a pensar a con cualquier cu cualquier madrisa o cualquier cosa que le pase a Panda, ya sabemos quién fue. Sí, sí. Y un rumor. ¿Tú quieres que voy yo, wey? Soy el Kiski. ¿Tú eres Kiski, cuéntanos, Góndalo? Ah, no, pues sí, tengo, ¿Tengo robot. ¿Que no robó? ¡DIFICIL DE CREER! Ya, retomando tema, retomando tema ya, ya, ya, Estábamos divagando así, todos y nos dimos cuenta y dijimos todos ¿Dónde está el amor? El amor a jugar, por jugar, jugar no. no por ganar, sí, no por pero, competir Sí, pero desde que hay live, todo se volvió... No, no, no es desde sí. que hay desde que salimos videojuegos, iniciaron los freaks Y no de ni puta madre, güey. El güey que inventó, no bueno, sí. inventó por por dinero, pero también para enterar. Era de que a ver ¿Sí? quién lo pasa primero, güey. Eh. Sí. y siempre salía decía. un chamaquito ¡Ey! que descubría los La trucos o los secretos puto, o wey, pequeños boots, ajá, y lo hacía. Hasta se le amontonaban en las maquinitas, güey. Por ejemplo, puta, se le amontonaban los güeyes atrás, güey, para ver qué pedo. El que hacía Sí, güey, Todo sí. oh, listo, wey. Y sí, si sí. ¿Dónde quedó el amor? Por compartir sí. <risa> Solo por querer jugar un doble Para divertirse, para pasar el tiempo ¿Dónde está? Hardcore no es forno no. ah, bueno, ah, bueno. Hardcore es la forma de decir Freak Pero sí. más bonito. Ah. Sí. Yo dije esto y yo cambiarme el tema. <ríe> Ese, y a mi me gusta el gran pis. Si, sí, a mi me <ríe> gusta el gran pis. Sí, Mizarro. Pero ya, ya, ya, otra vez. A ver, patapó dos. Yo creo que sí. no. <risa> ¿Eh? Pero bueno... Eh... Imagínense si sale pero, en este... No no, si... Y también de un sueño genial, guajiro que hubiera un player versus player Imagínense, pero, pero, pero, los frikiados que estarían incluyéndote a ti Estarías así como... Si hay juegos que se... Sí, por se medio se del acabar, ritmo, ¿no? ¿Sabes qué? Una sí, estaría chido Bueno, como que ya nos empezamos a meter a plataforma otra vez, ¿no? ¿Qué? jajajaja pero ya llega, ya llega mira como cuando echamos este, Dragon Ball si, sí, Dragon Ball lo echamos por jugar por jugar ¿no? era la ley, era bien divertido oh, no, si, es que no. sí. ah que mierda como cuando jugué por finales de Budokai en mi PSP y el Shaggy me dio una madriza Ah. Llegué la semana y me lo madrié <risa> Pero así, bien macizo, hasta se quedó con la boca bien Era cooperativo, bien. ¿no? Ajá Eso es hardcore Si, sí, o si ya querían jugar dos, se rolaban una misión, tú, una misión, yo y... Ey, ¿cómo vamos? Ay, esa Ey, esa era la, era la ley Esa era la ley el, el modo cooperativo... Siempre ha sido ley Sí, es lo mejor Sí, sí si Ok... Con, o con el Super Mario, que jugaba Luigi y Mario Sí, pero jugaban uno y uno Uno y uno De ahí salió un juego llamado de las Tortugas Ninja Que era el modo cooperativo A y el modo B Ajá En el modo A jugaban los dos como cuatachos, grandes amigos, jugaban juntos Y el modo B se podían pegar entre ellos Y eso les da mucha, muy divertido el juego Yo con mi canal lo jugábamos y en vez de madrear al destructor Nos madreamos entre nosotros Qué joder, Terminamos haciendo un Street Fighter de las Tortugas Ninja. Na, <risa> <risa> no, el MAPLE, el no MAPLE, se MAPLE, puede, no. pero el MAP, en el map es subir de nivel. De MAPLE. No. Maplay ni es ah, una competencia. Sí, el hay una la PQ de Monster Carnival, que son compiten dos partes y la neta yo llegué al punto de ver que cada segundo caían las tumbitas de los güeyes eh, yo estaba en la muerte la estaba chido sí. Sí, era la forma más fácil de, de echar competencia de 30... por jugar. Eh, y subes de volada de nivel sí. ahí sí. era lo chido Mira Mira ya. por jugar sí, es que todos hemos perdido la la verdadera ideología de los creadores de juegos Que solo jugar por compartir Jugar a, para divertirse Invitamos a todos los gamers sí. a que Pues ah, jueguen sí. por compartir sí. Jugar, no por compartir sí. Jueguen por sí. jugar solo para divertirse sí. Ah, sí, este. Por ejemplo entonces, <risa> ah, pues, Un ejemplo claro ¿no? pues, Un ejemplo claro Es el príncipe de Pelsia Yo jugaba príncipe de Pelsia Y yo Yo creo que de peche y sí le agarraba esos carillos. Yo creo que es peche. Shalala. Shalala. Así me dice. Acá. Le da, No tiene nombre. Príncipe, no tiene nombre, ni siquiera los peces parecen nuevos da su nombre es cierto eso no lo, lo veo notado si da el nombre pero no es su nombre real porque era de una historia que ay que chingón sería usted para correr por las paredes ya se imaginaba el correr por paredes se llama panda <risa> Pero ahora no estás en el este... Sí, ahora la... No, hasta lo soñabas, así de... ¿no? Ah, y, y me morí, retrozado el tiempo con mi daga, y ah, no, no, no, no, y no, no sé man, por qué aparecías. Se le metía arena en los ¿Te calzoncillos, güey. Yo voy a partir la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Pues sí, nada más eso, güey. qué haces. le haces honor a tu nickname be, be. ¿A tu nombre puedes que en el, el jugador sí la neta si cooperativo si porque yo recuerdo que todavía jugué Halo por la campaña no por el, por, el, por, el, Ajá, por campaña y pues si sí. la historia si sí era envolvente pero aburría porque eh, en lo que cantaba no, sí. tardaba un chingo y no y cooperativo no sé. que era la ley ¿La y incluso ahí se recuerda lo de las tortugas ninja te podías dar un madrazo tu compañero Si cierto, ya bien ley No te golpeses y <risa> ¡pam! <porque risa> un madrazo, wey más ya entonces, así de que, Ah, te voy a partir de la madre Incluso hay gente que se frustra Un, un juego frustrante puede ser el O-Game El Gumbon, we. El O-Game, no, no, no No tenía una vida eh, es... No es serio, el, el O-Game es el juego más este frustrante y más... Agresivo, güey, agresivo El Logame no el mames game. wey que Jódete Ni no, no ¿no? me lo recuerdes car Uy, no Aquí mis compañeros <risa> He encontrado unos prenderos como tú dijiste un día en la calle Voy y le rompo su madre wey no sé eh... pasa, ¿no? <risa> sí. Me tenías que despertar en la madrugada no Ya va a llegar mi nave Por experiencia personal, el Chovis cagó sangre y lo vi sí. real, tenía los calzones manchados de sangre. Yo el dije, cero no durmió una noche por un ataque. Dije, estás en tus días, güey, no, ¿Sí? ya, llegó al grado el cero de que ponía su despertador a las 3 de la mañana porque el ataque iba a llegar 5 minutos antes, se tenía que levantar antescito ah, para mandarse para huir su flota. Y el, el pedo era el, el horario. El horario, el horario ¿no? de Europa y acá. Y de... será el pedo. Yo la, la neta, yo la este, en el nuevo game casi como por ahí de dos años Mira así, huevos, ¿sí? también diré que me quito huevos Mira Yo me salí de clases y así La neta ni siquiera hecheco mi cuenta ya, ya me olvidé ya me olvide A la... ¿A poco te loco, wey Si, sí, dos años, y sí. ¿Nosotros cuantos jugamos? Ay, Dios, como... ¿cómo... Como seis meses Seis meses más o no, menos Y logramos luna. el nivel de él Ajá, si, si Ya teniamos nuestra... Nuestra... Nuestra chingaluna Luna Y el... El nomas nos decía ¿Cómo se de lograron eso? Y ya. Ya que... Yo casi... Yo casi llegué al chingaluna Estaba juntando los satélites Puedo presumir que si tuve luna Puedo presumir que si tuve luna Ah, una gran madre de luna Tuve Pero tuve luna Ganas de, no, no, no, ganas de salirme de la alianza y madrear al abuelo no, no, no. Lo, lo puedo tener dos un, un, y, y sistemas más o menos dejanos Ese no, era no, lo bien. más pro eso, ade, que A ti te saliera una luna después de una batalla Era legendario Era una, una batalla realmente grande la que te dieron no, Una gran metida no De los otros no. Luego se llenaban los pinches planes Y según esto nos fuimos a un sistema lejano para que no nos atacaran nos madre nos, nos daban unas grandes madrizas Es que resulta que los sistemas lejanos que nos fuimos eran planetas discalmacén de los pros De los más pros Si sí, sí, bien sí. no este me va a atacar y... Ahí dejabas como pendejo construyendo tus naves y cuando regresabas en la noche Cera de tener como 300 naves Y puta cero wey Números rojos Si sí, wey ¿verdad? es mierda Todo se queda Si sí. En vez de ver este gráficos bonitos, bonita jugabilidad. Es un juego de HTML. Ni siquiera tienen que descargar el juego. Está en el top 100. Está Si se creen mucha verga, bueno, game. Demuéstrenlo. es un español, güey. Puta, no mames, Tiene el pitch ranking más alto de los game de así. Donde está. Que no ha jugado Pogame no ha vivido. ¿Te que una salió uno de, este, creo que era un post de cómo sería si eh, para atacar, este, tuvieras que pedir permiso Oye. a los o sea, güey, que, no, debo de pedir permiso para atacar aquel güey, y a aquel güey se si acepta, lo Es acabe, el creador, es el creador, güey, no, se, ah, se, se, se zampó, ¿así? Ajá, lo fuera, este, ya pagado. pago. Sí, o sea, no, este, y pasa pues, no, me chingaron la madre, yo ni siquiera autoricé para que vinieran a atacar y no sé qué más. ¿Nunca lo vieron? No Chale, lo buscaré Sería una mamada Sí, es una mamada, pero está chingón como lo narran No, pues sería sería como lo que hace Ragnar Los Ragnar te quieren por ser una madre a ti, que aceptar a la huevos, güey Sí Vaya, como si fuera de policías Es <risa> una mamada, no, sería no, una madre, güey Sería una gran mamada sería competencia, Eso sí va a ser muy gay, en parte, güey no, pero también había ciertos mapas sí, de pvp exclusivo ve, claro, no donde podía. te metías y madreas al... jajajaja <risa> me dejaba matar sí, sí. yo, yo lo hacía, me, me, me iba a los mapas exclusivos de cara. pvp y madreaba pollitos maldito freak pero un día te ¿Sí? cobramos venganza entre varios matamos al pablo entre varios una vez de sí, sí. una vez ah pero y vemos montoneras también ayer sí, sí. no llenaba no no con hueva jajajajaja Oye, la no neta estoy odiado el en no ese server. Ah, tú <risa> <risa> no, es, es que sonrero luego que se ven, hermano. Y hecho refalla de <risa> <risa> Es la sí, Nos salimos, que... de... teníamos hueva, wey. Nos salimos del tema de dónde está el amor. Sí. <risa> fricks, nos salimos de dónde está el amor y nos aventamos yeah. a Fritz no Ahora, ah. por contagio masivo, ahora somos Fritz. Yeah. Eh, vamos a regresarlo güey. Okay. No. ¿Eh? <risa> o sea, a mí me da hueva pedirte micro, a ti te da hueva darme el micro. A huevos, si sí? sí. Se nos puede soltar la lengua Bueno, sigamos con el ¿Dónde está el amor, no? Pues, oh, ya acabó. pues el resumen, si quieren si pues La mejor prueba que es que la ya la habló la era el primer futuro Donde eso. ha hablado Pero bastante verdad, y, no, y, sean, y sean sanos O sea, está bien Pero que no se te suba la cabeza Si, los videojuegos son como Una conclusión Oh puta madre los videojuegos <risa> Los videojuegos Le <risa> ven, por, a decir por favor, sano, por cállate? favor, los videojuegos Por favor, dejen de jugar más de 10 horas al Váyase día. Verga, ya, ya sí, no lo hagan. Ali ya. <risa> Ya, ya, ya. <risa> es, cae, esas calladas están haciendo legendarias. <risa> ya dilo. Juego, ya, ya hala, hala. Ya dilo. Ya, ya. Ah, Ahí están, de serie el Inter Giro. Ya, ya dilo. Ay, show. show. Ya dilo. Pues, show ¿no fue show. Se Show. Vivo. No, pues, sí. no, dilo, eh. dilo ya. Ajá. No. no. pero ser honestos, primero hay que darse una buena dotación de juego para poder es Ajá. Dis poder <risa> estudiar, cuidado a estudiar. No. Dice que estudiar. Nadie estudia. Se sí, voy a, voy ¿Dónde a. está el estudiar, ah, no, verdad? voy a hacer. Puto, y voy a hacer. Voy a hacer La conclusión que es que ya. no sean tan frets, dejen de jugar 10 horas al día. Juegan por diversión. El Panda se la pasa todo el día. Sí, yo juego por diversión. No estoy loco como un cuate que conozco. Sí, ¿Verdad? No, sí, no dice, voy a voy a, pasar a este nivel y yo Sí, yo quiero. No dice, tengo que hacer esta quest porque quiero mi sillonzote sí. o Eso solo lo digo dentro del juego, mientras estoy en el juego. Pero cuando estoy en la vida real, es cierto. No estoy con una gran hueva de Así que dejen de ser freaks. Revivan el amor por favor. Y, y, más y más quiero que... la de Black Eyed Peas en esta, en esta reseña. <risa> Está bien. A ver. Algo más abuelo? Sí. Delia? Si de y... sí, sí, sí. sí, pero luego los valea de la tarde. Si sí, eso si sí, de acuerdo. Luego, yo le tengo miedo a la sociedad. La verdad, luego creen. No no se culen. Es malo sí. Es malo No, si sí, Llevan la vida Han pasado muchas experiencias malas en la calle que, sí, sí. sí, sí Es más seguro estar en su casa ¿no? Luego la gente te recuerda porque madreaste a tal güey Sí, la gente está loca Sí No te, te recuerdan por lo bueno, sino por lo bueno Creo que esa gente, el... Sí ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la ¿Dónde está la seguridad? Juan los sabinos me robaron milades en el pote de la juventud. Ay, el Juan responde. Ajá. Qué pendejo, ver qué te ay, manda ay, si no tengo policías allá. <risa> dash. Eh, si o... <risa> te M. Bueno, ¿y qué de, onda eh, comentarios? Felices. Eh, que... pues sí, ¿No no, un chingo. No, mucho, como 4 tenga 13. ¿no? tendrá un, eh, ¿Un, un, local, puesto, un, local. un local. de videojuegos. Que algún día realmente vamos a ahí donde se dejal. Ojalá Dios lo oiga, ¿no? Sí, güey. Sí, ojalá dure lo suficiente para que, para para que para, para ver ese día visitarlo. Sí. Chovy dice, eh, salió chingón el audio y era justo. Bueno, los CD son ya probamos. Sí. Sinografía de 30 pesos. Ah, ¿no? ah pero es chingón. Algún no? día. Madre. Y que dure Duré mucho el, el combo break. Sí, ojalá. Este, eh, esos necesitamos staff. Eh, sí, sigue la convocatoria. Bernal dijo, sí, perfect skills. Eh, justo. Ah, no, spam. Salve la mejor del mundo. Combo perfect choice. Eh, siempre no las noticias tan Eh, Michael es Sí, ah, tenemos ¿No a es spam, spam, spam? No no, no. a los que ya tienen 20 y no pudieron comentar. Nada, para no hacer no el ánimo. Es el pequeño Kano. A los que no tienen, a las mujeres güey. embarazadas. No, pues Salud, saludo al anónimo que ahora no nos comentó, pero chido por él. A todos, el perrito chihuahua. Uh, también eso, güey. Y a los gatos. los gatos. Saludo a todos los que nos escuchan por medio de Cibercafés. A los que no tienen no, inter, oye. pero y tampoco comentan. <risa> <risa> Muchas gracias por oírnos, son los mejores. <risa> <risa> a los niños de la <risa> calle. los niños que están dentro de la panza. <risa> son, <risa> son los mejores, ese es el anónimo, <risa> Los de la Piturina Ah sí, el de Coca-Cola cero ¿no? No, ese es no. de Coca-Cola Y a las tribuneras, y a las putas <risa> Me cate. sé una canción ¿sí? ¿Es No, es otro de Coca-Cola Coca Ah si weón no, no, sé, no, no recuerdo, osea recuerdo Ay no se, pero ya No, ese comercial de cerveza de, por los que pidieron 2 y ahora son y así que no la dices, ¡Ese es el es, mismo comercial! Es. ¡No, es el tío de, de Jehová! De Jehová? ¡Coca 0, co mejor! A los a los... <risa> no me ¡Yo tengo la pinga parada! ¡Yo tengo la pinga parada! ¡A la la la! ¡Soy yo de no coca Hay una de coca Hay una de coca Ya los testigos de joda ah, vamos y aquí lo corré, es? es la de sasa 55 minutos sí. y a los licenciados sasa es esta bola sasa y a coza sasa y a borrar de fans ay si sí, como si dura medio como si dura 10 minutos Okay. <risa> es. es mi querido educando. ¿Qué crees? ¿Qué hora? Es? ¿Qué, hora es? Se ¿Qué hora? No, que sea ese chico ¿No? sea ese? Ay, patío. Ahí dos. Ah, sí. Ah, saludos a todos. Esto la versión Non-Code. Algún día tendremos algo de te... Non-Code. En eh, para... edición y tal, la, la verga. Está... El próximo, el próximo que sea así. A huevo. <risa> ¿Dónde está el amor on court? Y, pues, y desde, desde mi... Chido ahí se ven, estuvo pues, si chido pensar, este pues, tema. Pues, me inspiré. Ahí se ven. Pero Pues después de que teníamos hueva, creo que nos sí, divertimos no un rato, que... un rato, sí, no un buen rato. Ver, sí, sí 56 para minutos para y corriendo. Bueno, tara. Hacer... para el próximo. Te amo, siempre. Está, está. Sí, necesitamos alguien que sepa ¿Sí? de, de si alguien es el tsuta, no sí, se puede para salir. Y que no sea otaku. Y que no sea tsuku, eso para que no se sienta. I love you, Feel Necesitamos un este friend de Nintendo. Sí. Para que ya no nos critiquen tanto, madre sí, sí, sí, y, sobre, y sobre todo que te den de permiso de, de salir a la noche Tiene de ganas de trabajar de y de no de puede y de no de le, vamos le vamos a, a pagar Si eres joven, tienes ganas de trabajar, pero no te vamos a dar nada de dinero Y sabes de Nintendo Y amplio criterio Mujercitas de amplio criterio Preferente para que sea mujer ella necesita una compañera Adiós Eh, saludos eh. a tu ñam eh. eh, por lo general es un... ¡No llegues tarde! Eh... Sí. Sí. Y... Si... Y... Si sí, cualquier mamá y media Por eso debes oh, por eso debes sí. por eso debes Dale ¡Oh! ¡Y pica, ¡Ahhh! ¡Y todo lo tengo! ¡Para! sa la la